Nosotros lo hemos analizado bien con nuestro equipo que teníamos o que tenemos ¿no? en Derechos Humanos, en la cual hemos decidido ya formar parte de la política partidaria y es así apoyando y siendo parte de comunidad ciudadana. Carlos Mesa, presidente y Gustavo Pedraza, vicepresidente. Ya vemos la necesidad de incorporarnos porque vemos el peligro que hay de la democracia en Bolivia. Vemos la, la falta de.. de <coughs> de liderazgo ¿no? en este, los diferentes sectores, entonces por lo tanto nosotros este, nos incorporamos hoy día en la cual ya contamos con un cronograma de trabajo en los diferentes barrios y distritos de la ciudad de Montero y también el norte integrado porque queremos que este, Bolivia salga de, del fondo donde está, ¿ya? vemos que la crisis aumenta cada día Vemos este, que la drogadicción, el alcoholismo crece cada vez más en vez de que hayan fuentes de trabajo, ya, en vez de que la juventud tenga alguna ocupación. Entonces es, vemos la realidad en nuestro país y este, por lo tanto queremos ser parte de esa comunidad ciudadana para poder este, trabajar en unidad y poder que este, Bolivia cambie.